Miércoles 17 de febrero, miércoles de ceniza Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí Por tu gran ternura borra mis culpas Contra ti he pecado y solo contra ti haciendo lo malo que tú condenas Oh Dios, pon en mí un corazón limpio Dame un espíritu nuevo y fiel, las ofrendas A Dios son un espíritu dolido Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos salmo 51, versículos 3, 6, 12 y 19. El salmista es un pecador que avergonzado siente el peso de lo grave de su pecado. Es más, no puede descansar hasta que alcance misericordia y sea perdonado. Toda la súplica está atravesada por un intenso deseo de quedar totalmente purificado del pecado. De ahí el uso de imágenes tan transparentes como borra limpia seguidamente reconoce que el pecado es de tal naturaleza que constituye una ofensa contra dios solamente contra el ser humano no solamente y así lo confiesa su mala conducta justifica la sentencia divina en su contra con todo sabe que solo el señor puede hacer de él una nueva criatura la purificación es una acción propia y exclusiva de dios ningún ritual puede lograrla siguiendo la tradición de los profetas el mismo autor del salmo en su arrepentimiento se ofrece como la víctima lo hacen la certeza de que el dios del pacto es un dios que perdona el perdón si es auténtico y sincero rehabilita para la reparación del daño ocasionado para la sanación de los vínculos heridos perdonado así se crear yo también un corazón que ¿Muevo en relación con las personas a quienes perdono? ¿Quito todos los preconceptos mirándolas como si recién las conociera? Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, un pecador. Amén. Una reflexión de Miguel Ponsati para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.